Vamos hoy al, a la charla inicial del programa Desafíos a los dioses uh, Desafío Carín Esta milonga llama el desafío Y yo cada vez que oigo la palabra desafío empiezo copa de puede... desafío sí, ese yo escucho la televisión eso, copa de copa le corro con mi manchao al la ha decidido y no le pido ni un kilo como le diga al colorado y casi odiaba de bueno después nos ponemos a conversar con unos amigos y dice ay para mí esto es un gran desafío Le corro con mi mancha a la alaza de Cirino. ¿Qué desafío? No si no Le mancha. corro con mi mancha a la alaza de Cirino. Y después sigue la charla común y no vuelven a tocar el tema del desafío en ningún momento. Le corro Uy. con mi manchao. Por eso, pastor, por eso me echaron de casa. <risa> para Dios no hay desafío imposible. Le carré con mi manchao a la alazán de Cirilo. Señores, en los mitos griegos aparecen unos cuantos episodios en los cuales los mortales han desafiado a los dioses. Hay que decir que muchas oportunidades eh, no eran pruebas concertadas, competencias, sino... Eh, Jactancias del mortal Aparecía un mortal y decía Ah, yo soy mejor en mi arte Que los propios dioses Y de ahí venía el castigo, claro. imagínense Todos los mortales son jactancias Los mortales, ¿no? sí. sí, pobres ¿no? eh. Yo cuando juego a mortales y dioses Enseguida canto, dioses <risa> ¿Cómo se juega eso? Qué lindo juego Es como el policía de ladrón Pero en vez de querer ser todos ladrones Como sucede en la Argentina ¿Cómo lo sabe cualquiera que haya... Lo sabe cualquiera que haya estado en el patio sí. de una escuela. algo Nadie... que yo fuera un barrio especialmente propenso... No, no, no. ...a la elección de... de, de no conozco un solo chicos que haya dicho policía. Sí. Jamás. Jamás. Sí, lo lamento. Salvo en Estados Unidos. ¿Alguien podrá decir que les va mejor a ellos que a nosotros? No, no lo sé. Pero no hago ningún comentario al respecto. ¿Vamos a un vigiladrón? Sí, ladrón. Sí. Ahora, en el de mortales y dioses, que termina mal sí, ese eh, pueblo también. Sí, mortales también. también. Mortales. mortales. mortales. No, acá en Argentina. Y los dioses mortal. griegos son medio vigilantes también. Sí. sí, sí. Señores, eh, comencemos con el primer este, desafío. Es el episodio de las epimélides, que eran unas ninfas cuya misión era velar por las ovejas. Me. y qué? velar por las ovejas es una linda zamba también sí. una milonga, cree, una milonga campera velar por las ovejas ¿y en qué consiste? hay que cuidar que no venga el cuidar zorro cuidar ovejas, que no venga el, el, el, el, el zorro el lobo o, o alguien los mesapios contaban sobre las epimélides la siguiente leyenda Cierto día, unos pastores del país ¡Buenas tardes! <risa> ah no, unos pastores eh, Pastores de ovejas, no claro. de almas Que nosotros también lo son, ¿no? También, son pastores, de hay, pastores de ovejas y de almas bueno, dale, dale. Pastor. bueno, vieron a esas ninfas danzando En la cercanía de su eh, santuario dejaron estos pastores se está transformando en una comedia musical sí inmediatamente los pastores dejaron sus, sus tareas y se acercaron a las divinidades las observaron un rato y se burlaron de ellas e incluso se jactaron de saber bailar mucho mejor. Las ninfas mortificadas propusieron un resto, vamos a bailar, a ver quién baila mejor. Acto seguido, los pastores se pusieron a bailar, según la leyenda, sin arte ninguno. Como es obvio, fueron fácilmente vencidos. Y como castigo por haber perdido las diosas, los transformaron en árboles, en el mismo lugar donde los habían sorprendido. Dicen que durante la noche... Durante la noche todavía se oye que los troncos se lamentan. Los troncos, que antes eran pastores, sí. se lamentan y dicen... ay Yo que fui pastor y ahora soy tronco. Esto tiene una enseñanza, que no sé cuál es, pero la tiene. Pero evidentemente sí. tiene. Otro desafío. Muy bien. Vamos a ver qué sucedió con aracne. Se trataba de una doncelia de Lidia, cuyo padre, Idmón, era tintolelo. Era tintorero, y se llamaba Idmón, no, por ejemplo, Taroto. Y no era japonés, sino Lidio. Tal era el estado caótico de las cosas en aquellos parajes. La joven se había adueñado de una gran reputación... ...en el arte de tejer y bordar. Che, qué reputación que tiene... La hija del tintorero. Aracne, la hija del tintorero. Ella teje y el padre no plancha. Sí. Ahí va la bien reputada. Sí. Eh, los tapices que hacía... No sabés cómo te hace los tapices. No. Eran tan bellos que las ninfas de la Campinia acudían a admirarlos. ¡Mmm, ¡Qué tapiz! <risa> su habilidad le valió la fama de ser discípula de Atenea, la diosa, como saben ustedes, que es patrona de las iranderas y bordadoras. Pero dicen que Aracne no quería deber su talento a nadie más que a sí misma. Le dijo... Yo no le debo mi talento a Atenea, sino a mí misma. Y desafió a la diosa, la cual aceptó el reto, y se le apareció en forma de anciana. ¡Anciana, soy una pobre anciana! etc. Eh, Atenea, como anciana, la advirtió y le aconsejó que fuera modesta. Pero Aracne le respondió con insultos. Por ejemplo, la anciana le dijo debe ser más modesta, hija mía y Aracne le dijo eh, vieja tomatela ah, entonces la vieja se convirtió en quien era Atenea le dijo, así aquí estoy la. ¿qué es lo que me decía recién? como era como era aquello de mirando tu cumanazo sí, ¿no? sí Andá, no sé dónde no sé, eh, era. ¿Qué? Sí, Vení, vení, vení, vení. vení. No, no, no, sí, ahora vamos a ver quién es menos Y eh, dice ahora vamos a, a tejer, a ver quién teje mejor A tejer que choca los planetas <risa> dijo Atene. A ver quién tiene la mejor reputación A ver quién, quién tiene la mejor reputación yo tenía tejió primera y representó en el tapiz A los dioses del Olimpo, a los doce En toda su majestad y para como yapa, en las cuatro esquinas del tapiz una representación de cuatro episodios que mostraban la derrota de, de los mortales que habían osado competir con los dioses eh, Pero, las eh, esquinas más complicadas eh, la... Aracne empezó y yo que iba a ser una manzana un dijo, momento, dice, ahora me y Aracne empezó y empezó bien eh historias de amor de los olímpicos su trabajo era perfecto empezaron a caer los dioses para mirarse ellos mismos claro. en sus historias de amor entonces Atenea enojada rompió el tapiz de Aracné y lo, lo, lo destrozó y a ella le encajó un, un saque con la lanzadera con la Nitax le Así, sí, con la Guanora no. y Aracné se ahorcó pero la diosa no la dejó morir la transformó en una araña obligada a hilar y tejer hasta el último de sus días por eso la araña teje teje antes no antes se caía de los árboles antes la araña no callaba una mosca ni no. por casualidad no. No. No. Pues... muy bien otra que desafió a los dioses fue quione era la hija del violento de Dalión de Dalión era muy violento Dotada de gran belleza Había tenido muchos pretendientes Pero un día en que Hermes y Apolo Pasaban por el país que ella habitaba Ambos se enamoraron de ella Dos dioses del Olimpo ¿no? La muchacha les dio dos hijos Uno atrás de otro Y uno para cada uno ¿no? Sí, y uno ah. para cada uno El de Hermes se llamó Autólico Y el de Apolo fue el músico Filamón Al haber seducido a los dioses Quione empezó a darse dique Empezó a a presumir de Belia, y empezó a decir que su belleza superaba a la de muchas diosas, por ejemplo, Artemis, la diosa de la caza. De esa forma, incluso la muchacha instó a la diosa a que se presentara para mostrar su belleza y, y vieran quién era más linda. Artemis apareció, pero lo hizo redondamente, no vestida de fiesta ni nada, Con un carcaj, un arco y una flecha, la insertó como churrasco de croto y Kione fue muerta al instante. Ya. Otros desafíos tuvieron que ver con la música. Por ejemplo, al músico Tamiris se le atribuyeron varios poemas y diversas innovaciones musicales. Compuso una teogonía y pasaba por ser el inventor del modo Dorio, uno de los modos, al otro día hablamos de lo. Tamiris era de gran belleza y se destacaba en el arte del canto y de la lira. Muy bien. Homero cuenta que desafió a las musas, pero fue vencido. Eh, y ya estaba el tipo con, con... Dele tocar la lira, qué sé yo. No sé cómo to tocaría en la lira. toco dice para mí para mí dice que le ganaría a las musas cantando y tocando la lira ay qué bien que toco vida vital, redondas o oh, sal salvidalitat que venga la muntsalidalitat a ver qui en espero Bueno, llegaron las musas las diosas ni cantaron directamente llegaron y lo cegaron uh. lo dejaron ciego y lo privaron de su talento musical porque parece que la lira si no mira bien Le me dejaron 100 vida Además, <risa> se equivoca hay que decir que tamiris había hecho en el desafío un pedido dijo en caso de resultar vencedor exijo unirme sucesivamente a todas ustedes y ¿Cuántas son las musas? Discúlpeme. y si nadie se mueve, Vidalita, creo que son nueve. Y si fueran siete, Vidalita, y... bueno... ¡Ja, eh... <risa> ja, las diosas lo cegaron. Después de su fracaso, Tamiris arrojó su lira, inútil ya, al río que ahora se llama Valira en el Peloponeso. Es triste sí. historia, ¿no? Sí. Pero está bien, el tipo dice, bueno, si les gano, eh, quiero unirmeles o unirmelas. Me gusta más unirme. Bien contro que el desafío a los dioses fue Miceno, un compañero de Ulises que según los mitógrafos era el corneta del ejército. ¿Y a día, qué desafiaba el corneta? ¿El qué? ¿no? ¿A qué, ¿Qué desafiaba el corneta? Bueno, Eh, ...un día que la flota estaba anclada en la costa de Campania... ...Miceno desafió a todos los dioses, a todos juntos... ...dijo que tocaba la corneta... ...mejor que cualquier inmortal... ...toco la corneta mejor que cualquier inmortal... ...muy bien... ...no tuvo lugar la competencia... Los dioses ofendidos lo enviaron a Tritón, el dios marino que to que toca las caracolas. Bueno. La marcha del coracó, ¿se acuerda? Y le pegaron con... Ese fue Tritón. Ah, ese fue el Tritón. Tritón dice, lo arrojó al mar y lo ahogó. Más tarde Ulises encontró a Corneta y lo enterró en la costa. En el lugar que lleva su nombre, Ulises. Ah, no. No, no, no. Corneta. No Mi seno ¿Cómo, señora? <risa> ¿Y seguía sonando ahí en mi seno? Y, sí, dicen... Cuentan que noche de luna, si la corneta de algún mozo en el crucero de un pozo deja de intento colgada, ¡sí, a las sombras El tipo hace... El aire hace sonar la corneta del mozo que evocando a mi seno deja eh, la trompeta colgada en el crucero de un pozo, ¿no? Y dicen que no todas Pero algunas, algunas caracolas Algunos caracoles No se escucha el mar cuando uno se los pone no, al oído No, se escucha una corneta sí. Y la voz que dice El alma del viejo Santos sí. Es una leyenda como tal eh, Santos Vega el payador Aquel de la larga fama Que se sube por el tronco Y se baja por la rama Último Última competencia Marcias, era el inventor de la flauta de doble tubo. anda llevando! <risa> y la de doble tubo. ¿Una flauta estéreo? Eh, algo así. No, pero no, la de doble tubo... Tenía más notas, pero no no sonaba dos veces. Eh, siempre iba marcia seguido por el séquito de cibeles cuyos miembros tocaban el tamborel. Era como eh, orientales. Uh -huh. Eran dioses griegos, pero uruguayos en sí. realidad. Murgueros. Sí. En Atenas se contaba que en realidad la diosa Atenea había fabricado la primera flauta. Pero... Se vio a ella misma en un pozo de agua, en un espejo de agua, cómo se le deformaba la cara cuando tocaba la flauta. ¿Cómo se le hinchaba? La, la, sí, la se le hinchaban los carriles, qué sé yo. Sí. Sí. Alguien le dijo, che, tenía dice, cuando tocaba la flauta... Sí, se, parece parecés más gorda. <risa> ...se te deforma la cara. Dice, ¡Ah! <risa> Todos me dicen lo mismo. Eh, y ella se miró y vio que sí. se le inflaban los cachetes claro. y, y no tocó más y tiró la flauta al río y Marcias la encontró la flauta en el río y dijo que la había inventado claro. orgulloso y creyendo que la música de la flauta era la más bella del mundo Marcias eh, desafió a Apolo, Apolo tocaba la lira, ¿eh? se acuerda eh... y le dijo, a que vos no tocás en la lira lo mismo que yo toco eh, en la flauta Mm, y no sé, dijo Apolo mm. hasta que Apolo que era muy vivo, dijo, no, mirá eh, a que vos, dice, mira yo voy a tocar la lira al revés y tocó dio vuelta la lira y tocó igual dice, a que vos no tocar la flauta al revés Y no se puede tocar la flauta al revés, porque hay que soplar. Hay que chupa Únicamente que chupes para adentro. Sí, no, no, no se me ocurrió esto, Marcia. No, ¿eh? no pudo emitir ningún sonido. Y, eh, y lo castigo. Entonces eh, Apolo, por haber perdido, lo colgó de un pino y luego lo desoyó. Y si no es que no lo escuchó. <risa> ya lo había escuchado y por eso, ¿no? Claro, lo oyó justamente. Lo no, oyó, Eh, y le, le sacó la piel Lo despellejó Y quedó, imagínense, en carne viva No, qué dolor No hay curita, que aguante ahí eh. No Se puso en salmuera, pero fue inútil sí. Ahora bien eh, Este amigo Marcias Tenía un hermano Babis, se llamaba Babis Echecopars No creo al igual que su hermano Bavis también tocaba la flauta. Sí. Y también se le ocurrió desafiar a Apolo, decía, "Este le gano". Pero sucedió algo poco frecuente. Bavis tocaba tan mal que Apolo ni siquiera se enojó. Se retiró de la competencia y lo dejó a Bavis tocando solo. Eh. <risa> me gané, pensaba ¿no? ese fue el castigo así que era malo de verdad sí. y conviene ser muy malo cuando uno desafía a los dioses porque los dioses se ponen vengativos cuando verdaderamente ven amenazada su excelencia claro. por los giles no le importan claro. hacen mal los dioses parece que lo miró el hizo así y se sí, fue no. sí, no, no. como la colimba, ¿no? no <risa> Esto, de, esto deja una enseñanza también lo mismo ¿Y cuál es? No sé tampoco yo, yo me doy cuenta cuando una cosa deja una enseñanza Eso Pero no cuenta. me doy cuenta De qué enseñanza deja A lo mejor me doy cuenta Porque es aburrido la, la historia Cuando es aburrida eh, Y las que... viejas ponen cara de avisto Es que deja una enseñanza claro. pero no sabe cuál A mí cada vez que mi mamá me contaba algo Que dejaba una enseñanza uh, decía, Chao. Debe ser aburridísimo <risa> En cambio, me gustaban los relatos de mi abuelo, que eran los que no dejaban ninguna enseñanza. O por ahí dejaban algunas pésimas enseñanzas. Porque, por ejemplo, la historia de Meloni Melambe. Juan oh, y Pichame. El japonés que no encontraba el baño. Esas historias me contaba mi abuelo. Bueno, eh, todo esto... ¿Para qué eran? ¿Para qué eran? Tampoco me acuerdo Para dedicarle a alguien y Bueno, claro. a todos los que desafían a, a los más poderosos, a los dioses Porque para desafiar giles, para anotarse Triunfos pequeños este a eh, vale no, claro. no competir El asunto es desafiar Al que te puede Hacer mucho daño, ¿no? Pero está bien que los dioses no hagan mucho caso a los desafíos. No, entonces, está bien Apolo lo que hizo al final. Sí. Porque eso que le hizo a Marcia de sacarle el pellejo, no. Lo que hizo fuerte. Eso no me gustó. eso no me gustó. Lo que había era mala prensa en esa época. Digo, no, no, no se enteraban de lo que les pasaba cuando desafiaban a los dioses. No, no, no, no. Es que les parecía que a ellos no les iba a pasar. Claro. Lo mismo que ahora. ¡Ja, <risa> ja, me decía que eso era para los giles pero ellos iban a ganarle, creían todos ¿no? bueno. eh, algunas, eh, algunas de estas gactancias también eran de tipos que incluso se habían acostado con diosas me acuerdo de un señor que se había acostado nada menos que con Afrodita la, la diosa de la belleza que se le había presentado como una prostituta frigia frigia de, de Frigia, de ahí donde el gorro, ¿no? O sea. Y después de tener lugar la unión, eh, ella le dijo, en realidad soy la diosa Atenea y te voy a dar un hijo, pero no se lo cuentes a nadie. Y el tipo lo primero que hizo fue al boliche. y <risa> sí, No sabe lo que me pasó se, hoy. Se lo contó a todos y la, la diosa la aniquiló. Pero eso está bien porque no, no castiga eh, la la idea de superar a los dioses sino castiga a la infidencia, claro. Y siempre en, en, en cualquier construcción más o menos ética el infidente y el traidor son lo peor. Allí están en, en el mismo infierno adelante los traidores eh, y muy cerquita los infidentes, ¿no? Muy la bien, la infidencia en sí cumple el rol de traición. Es también una traición, claro, claro. claro. La ingratitud, decía Troilo también. Claro. Un ingrato es peor que un infidente. Bueno. El tema que hemos elegido para hoy eh, debió haber sido el desafío. Claro, por supuesto. <risa> Pero no es ¿No estaba en la discoteca? Y, en honor al pobre Tamiris, que tocaba el arpa y que lo dejaron... La lira, ¿no? O el arpa, no me acuerdo. Y lo dejaron ciego. Eh, vamos a escuchar gallo ciego las musas lo dejaron ciego y, y le arruinaron lo arruvinaron como artista y él se tiró al río así que hay que ser bastante gallo después de todo Tarada. para desafiar a las musas yo creo que este tango de Agustín bardi está hecho en honor a tamiris me dicen que no acá el equipo de producción a mí no me lo sacan de la cabeza para peor no tiene letra o sea que, claro, o sea que da más pues, ahí hay algo, eh. ¿eh? ahí hay un disimulo porque ¿Por no empezó Ay, jugando al gallo ciego que yo... no, no, no, no le pusieron letra sí. para mí sabía la historia sí, sí, pero no sí, la sabía sí. bien y dijo mejor eh, para mí empieza con mírenlo al pobre Tamiris sí. vamos a ver si eh, la métrica del tango da como para empezar con mírenlo al pobre Tamiris escucharemos gallo ciego en la versión de don Horacio Salga adelante Let's go. Let's go. la venganza será terrible era gallo ciego en la versión de Horacio Salgan